Todo una semana ha pasado, mi favorito. Una receta de pobre te da. Tóca no sabes nada, no te va bien. Vamos, hoy vamos a jorrear si tu mente se puede manipular. Está el desafío. Zerren, son mentiras eginformatibos Nunca has sido torturado Todo eso, nunca te ha pasado be ¡San Martín, San Martín! Bueno, bueno, pues ya nos llega San Martín. Vamos a hacer aquí la matanza de Chichiqui, Odolquis, Morcillas y de todos los productos cárnicos que el cerdo nos ofrece. Bueno, bueno, Gregorio, y no me mires con cara de pena, porque ahora lo vamos a pedir con sentimentalismos. Total, está el mundo lleno de cerdos. O sea que uno menos no se va a notar. ¡Ia! Uno, no se ha torturado ningún animal en este sketch. 2 todo lo que ha escuchado en este disco es producto de su imaginación. 3 si tiene alguna duda, consulte con su farmacéutico y que le recete algo rico, rico, rico y con fundamento.